suma obedezzca no cuione la autoridad suma obedezzca no cu la autoridad con suma obedezzca no cu la autoridad el problema no es que los medios nos mientan sino que nosotros les creamos radio la negra nos pasamos a la nochecita. De 18 a 20 En el horario en el que volvés de laburo En el que se las estufas En que se la pava para el mate Algo de música Algo de literatura Información Compañeros con quien compartir Noticias Este fin de la tarde En el 90.1 Dos miércoles En Radio pa pa pa pa pa ra wa pa ra wa Bailando, arranca Usina Negra de miércoles por la tarde, 26 de junio. mira con fecha. Yo estaba extrañando este lugarcito. del miércoles pasado no estuve. Es. Saludo a todos y todas del otro lado del parlante. Te saludo a vos, Claudio. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo andás? Un gustazo acá, volver de este lado. No pude escuchar el miércoles. Andaba de viaje por la ciudad de hormigón de, de Buenos Aires, <risa> donde atienden muchas de... De las organizaciones, bueno, plenario ahí de, de la red, nos juntamos a charlar un poco cómo venimos, para dónde vamos, interesante encontrarse con medios compañeros que, que, nada, es un espejo de lo que nos viene pasando a nosotros, se repiten las luchas y los conflictos que atravesamos los medios de comunicación muchas veces son similares y bueno, ahí discutiendo y aportando y trayéndonos también ideas para para ir desarrollando juntos. ¿Cómo estuvo por acá? ¿Agitada? ¿Semana? Sí, el, el miércoles pasado estuvimos con Rafa, que estuvo haciendo la operación, eh, y estuvimos charlando con compañeros y compañeras de el colectivo de derechos humanos, de Radio Fogón, por en eh, el tema de las marchas que se hicieron en Bariloche y aquí en Bolsón No Algunos vamos a casos... contando el programa anterior claro, a todos los que pero... ya lo escucharon no punto, eh... pero sé que pasaron muchas cosas sí, es. y el miércoles, sí, el miércoles pasado eh, mientras nosotros estábamos en el programa hubo también una actividad importante en el Instituto de Formación Docente eh, que no pudimos llegar a cubrirla que justo estaba transcurriendo prácticamente al, al mismo tiempo y, y continuó después de, de terminado el programa y Eh, que tenía que ver con este pedido de revocatoria a los concejales no representativos como titulaban los medios Eh, por la semana pasada Uno eh... de los temas que vamos a estar tratando hoy Llevando adelante, tratando de conversar Con algunos de lo que fue también Ayer la presentación En la conferencia de prensa En la puerta del Consejo Deliberante Bueno, ahí uno de los temas Que tiene que ver con este llamado De las organizaciones a juntarse Y ver qué cómo seguir en esta avanzada Y bueno, entre ellas Esta, esta iniciativa de, de pedido revocatorio Mandato para algunos de los concejales Que bueno, ya iremos contando Así es, bueno, esa fue una movida que eh, se gestó la semana pasada porque viene charlándose desde hace tiempo con el pedido de juicio político, pero que tuvo eh, un importante impulso el día de ayer donde se presentó en el Consejo Deliberante y que eh, en relación al mismo tema hoy tuvo un nuevo coletazo eh, que tiene que ver con la presentación de un proyecto por parte de una de las concejales, Paola zara de... Eh, un llamado a plebiscito, por sí o por no, por este loteo de la empresa laderas Estuvimos cubriéndolo en la mañana, eh, desde temprano en el Consejo Deliberante, Eh, tenemos notas que hemos realizado ahí mismo, eh, tenemos una comunicación pautada también con gente de la asamblea de Mayim para dentro de un ratito e ir cubriendo lo que vino pasando. Transmisión especial que se llevó adelante por los compañeros, Ana del estudio, Javier cubriendo toda la mañana, más de tres horas de transmisión, sesión completa, podríamos decir que pasa a ser eh, una una primera vez de la negra ahí cubriendo completamente una sesión del consejo del liberante hemos estado por ahí haciendo algunas coberturas de esta que tienen que ver con el llamado de, de las organizaciones por algún conflicto en particular en la que nos acercamos pero esta vez tenía eh, otra importancia ya que esto está vinculado al avance de esta empresa que viene llevando como pasos agigantados y, y tratando de penetrar por, por algún sector lo intentó por, por ejecutivo bien tenía avanzado el Consejo Deliberante y en esta iniciativa de llevar a, a plebiscito a esta este loteo ilegal no que pretende hacer en la base del cerro perito moreno un poco para dar contexto a lo que va a hacer este programa también hay una policía municipal que está intentando impulsar la, la, la mandó por resolución podría decirse no la mandó bien bien para el pueblo lo de la policía municipal el intendente de la opuel Iván Fernández vamos a estar charlando también con una vecina de eso entreó tantas otras cosas que vienen pasando por aquí y dar un poco de contexto y saludar a todos los que nos están escuchando también por la radio, de la red nacional de medios alternativos porque muchas veces quizás creemos que todos saben de qué estamos hablando pero eh, bueno, también nos escuchan desde otros lugares entonces quizás hay que dar eh, una información más que muchos ya sabemos FM 90.1 Radio La Negra, www.radiolanegra.com.ar también nos pueden escuchar Y la página de la red es rnma.org.com Usina Negra, vamos a ir seguramente un rato más después de las 20 horas. Una de las cosas que yo quería llamar la atención cuando mencionaba la fecha de hoy, 26 de junio, un aniversario más de la muerte de... Maximiliano Costecchi y Darío Santillán aquel 26 de junio justamente del 2002 esto ocurrió en el puente Avellaneda en la ciudad de Buenos Aires en el límite entre el conurbano y la capital federal hecho que a partir de ahí pasa a ser emblema de las luchas populares y característica ¿no? de lo que es la represión policial en, en las manifestaciones vamos a estar desarrollando con audios y entrevistas lo que fue también una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos Allí en el, en el puente de Avellaneda En la estación Darío y Maxi Sí, el puente de Buerredón De la, de la ¿Sí? localidad de ahí Entre Avellaneda, Capital Federal Empecemos con música, tenemos mucho material Mucho anticipamos, ojalá que entre todo No dejemos nada <risa> fuera <risa> Como siempre, bueno vale. Esto es sucina Negra, hasta después de las 20 seguramente Ya volvemos ¡Venga, Medio divertido, medio denser, medio irreverente, medio informativo, medio horizontal, medio radial, medio libertario, medio popular. En donde la radio es un medio y no el fin. Radio La Negra, 90.1, no no, es no medio militante, medio militante. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA... Es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. laburar comunicar jugar informar informarse de 18 a 20 horas usina negra Continuamos y bueno, en esto que decíamos antes de tener mucha información, también tenemos comunicación y vamos a empezar a desarrollar uno de los temas que nos convoca hoy, en este miércoles, en esta comarca andina el Paralelo 42 y... Lago Pueblo que empieza a tener sus, sus novedades con respecto a una policía municipal que intentan implementar. Estamos en comunicación con Fernando Kosowski, el vecino y abogado de la localidad de, de Lago Pueblo para que nos cuente un poco cuál es la perspectiva que hay desde los vecinos y su mirada con esta implementación de una policía municipal. ¿no? Fernando, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Sí. ¿Qué tal? Gracias por, por, llamarte, por llamarme y por interesarse en este tema que es tan importante para Sancomar. Bien, Diego recién hacía eh, la introducción al tema y, y bueno, nos parecía importante escuchar también tu opinión eh, en relación a este asunto para ver eh, eh, cuáles son los cuestionamientos que se hacen a... ...a una policía nombrada por un poder ejecutivo... ...en este caso en el de Lago Puelo... Eh, ...por parte de la Asamblea y de las organizaciones sociales? Sí, eh, en principio eh, no hay un plan... Eh, ...básicamente es una, una decisión eh, unilateral... ...del de Intendente Don San Andrés... ...que eh, anunció, eh, bueno... Que, Eh, tenía esta, esta idea y en lugar de, bueno, convocar a, a los vecinos, a, a, las, a las organizaciones que estamos eh, utilizando, ¿no?, por cada cuestión de política pública eh, que nos interesa a todos, él directamente hizo un diagnóstico eh, sobre la situación de seguridad en lago pueblo, Eh, a partir de reuniones bilaterales que tuvo con, según el manifesto con algún comisario eh, y, y con este, víctimas eh, puntuales de, de hechos que nosotros no desconocemos que existan hechos lo que eh, planteamos es que necesitamos eh, hacer un, un estudio profundo de la, de la cuestión y debatirlo entre todos, pensarlo entre todos y poder llegar a armar un plan de, de, de unidad de consensuado que abarque el interés público y no de exclusivamente el interés de ciertos particulares que, bueno, pueden haber sido víctimas de un hecho eh, y que seguramente es importante que se les brinde una respuesta y una respuesta desde el Estado. Ahora tenemos que ver entre todos cuál es esa mejor respuesta y, y no eh, entrar en, eh, en una cuestión plebiscitaria o panfletaria. El intendente, eh, la semana pasada, en una nota en Radio Nacional, después de que eh, él presentara el proyecto como una ordenanza que envió al Consejo deliberante dijo que él no lo no iba a presentar por resolución, porque él no quería entrar en la política barata y que no quería... este eh, eh, Bueno, hacer las cosas como de facto cuando fuimos más de 20 vecinos de distintos parajes eh, de un día para el otro, que nos enteramos que se iba a, a tratar en el Consejo Liberante y nos opusimos de manera unánime a que se aprobara porque eh, tiene fallas muy, muy groseras, tales como eh, partir de, de, bueno, de un cuerpo multi multifuero este que, que como que intervienenm para muchas cuestiones sin que en todas esas cuestiones haya opinado o haya dictaminado cada uno de los, de los este organismos que ya existen en esos temas por ejemplo va a intervenir en, en cuestiones de defensa civil en cuestiones de incendios forestales en cuestiones de emergencia y catástrofe entonces bueno no hay un informe del, de la defensa civil no hay un informe de, de de este de la brigada de incens forestales no hay informe de bomberos no hay informe tampoco de eh, del Ministerio de seguridad de la provincia ni de la policía de la provincia que todos podamos conocer y forma de valor bueno efectivamente hay hay un déficit hay una falencia y en segundo lugar a partir de su evaluación determinar Cuáles son las necesidades y diagnosticar el problema para decir bueno vamos a hacer esto o sea lo que nosotros estamos diciendo es tenemos entender qué es lo que pasa el segundo gran problema que vemos en la propuesta de Iván Fernández es que él se pone eh, como junta asesora digamos, también un poco feliz no eh, hablar de un tema de seguridad y, y gobernarlo de una junta eh, por la reminiscencia que te trae de la dictadura y bueno nos llama la atención que sea de esta manera sea autoritaria el eh, ...dado que dentro de esa junta está la asesor legal de la municipalidad... Eh, ...y la secretaría del de intendente... ...y vecinos, y los vecinos, eh, sale en la resolución que difundió ayer el intendente... ...que el mismo va a elegir. Entonces, esta participación eh, es, es puesta dedo por el intendente... Eh, ...que van a ejercer funciones en materia de seguridad pareciera de alguna manera que restringe y limita la libertad de participación a aquellos que eh, piensen de la misma manera que el intendente en tema de seguridad. Cosa que es un disparate. Justamente lo que estamos planteando es que necesitamos un, un espacio plural donde estén representados los diversos sectores, donde podamos este, también tener eh, una construcción eh, del gobierno de la seguridad local Eh, efectivo y eficiente y no parece no parece que dejar afuera a la población y a, y a la decisión libre de cómo queremos participar y quiénes quieren participar y de qué manera se quiere participar, sea la mejor manera y el tercer punto es que se crea una tasa eh, y, y se autoriza a recibir donaciones eh, al Poder Ejecutivo o el sea, mismo se autoautoriza a recibir donaciones Para decir, por ejemplo, eh, un, eh, un sector de, de la población, digamos, lo claramente, ¿no? La gente con mayor poder adquisitivo quiere que este cuerpo de seguridad municipal le, le brinde mayor un servicio de seguridad, entonces le aporta bienes eh, de capital, eh, le aporta, o sea, patrulleros, eh, no sé, luces, cámaras, lo que fuera. Eh, radio y se le presta mayor eh, mayor servicio en ese sector que es un servicio de prevención este, y no, no es un, una policía de represión en principio, ¿no? vendría a ser no, algo a vendría a ser algo así como una, una fuerza privada en un punto ¿no? de, de alguna manera se convierte en ese en ese rol eh, en, en verdad lo que eh, Concretamente lo que se está haciendo es desviar eh, una, una cuestión pública a favor de particulares, porque la seguridad privada es otra cosa, es ¿eh? vos contratar a una empresa de seguridad para que preste funciones de seguridad. Acá lo que se hace en realidad es este contratar a un cuerpo de seguridad del Estado para que eh, se aparte del interés público y del interés de la, de, de común de la Generalidad de la sociedad para definir que los intereses públicos que han desplazados a favor de intereses particulares. O sea, vos creas, vos definís, acá en Lagopuelo hay un problema de seguridad. Eh, el problema está, eh, por una definición dogmática del intendente, en tal o cual sector y, y los sectores estudiantes van a poder financiar que se les preste seguridad con ese cuerpo de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Esto está estudiado en evaluaciones de seguridad, de, de experiencia de seguridad local en distintos puntos del país en los últimos 10 años. Estas estrategias que se conocen como eh, sociales ambientales, eh, eh, estrategias ambientales, es decir, vos caracterizas un lugar, es decir, bueno, no sé estos barrios de alto poder adquisitivo le vamos a poner más iluminación y le vamos a poner más vigilancia, ¿no? Más vigilancia con patrulleros o con recorridos, recorredores o como le quieras llamar, el, el, la delincuencia que pueda existir en ese lugar, la criminalidad contra la propiedad o desechos violentos no por eso van a dejar de, de, de ocurrir en Lago Pollo lo que van a hacer es se van a trasladar hacia otros sectores entonces a los sectores que hoy están excluidos del acceso a un montón de derechos por ejemplo el derecho a una vivienda digna el derecho a la salud el derecho a la educación se le va a agregar una nueva exclusión que es recibir un servicio de seguridad adecuado eh, de parte del Estado. Me explico, por eso sí. es una seguridad privada, es una función del Estado eh, que se le va a dejar de prestar a los a, a la totalidad de los ciudadanos y se va a privilegiar aquellos que puedan, lógicamente, hacer esas donaciones que gustosamente va a recibir el Intendente como cabeza de este cuerpo de seguridad de la Municipalidad de Lagopuelo y con su junta asesora de eh, asesor legal, secretarios y vecinos que él mismo va a designar. Bien. Fernando, en no, este no, no, sentido, ¿hubo alguna respuesta por parte de alguno de los funcionarios en estas movilizaciones que hubo en estos días? Y, y si de parte de la gente que se ha ido organizando desde las distintas organizaciones hay algún plan como para ir continuando eh, con, con estos reclamos contra contra esta policía. Concretamente mañana eh, hay sesión en el Consejo Deliberante a partir de las 10 de la mañana. La resolución que emitió el Intendente es de, dice que es al referéndum de, del Consejo Deliberante. O sea, si el Consejo Deliberante la aprueba, eh, se, se crea a este cuerpo de seguridad. Si no lo aprueba, no se no se crea el, el cuerpo de seguridad. Y por otro lado, en la resolución de creación se prevé la la posible este, creación de una tasa para financiar este cuerpo de seguridad. Las tasas solamente se pueden crear por la mayoría, de la totalidad de los miembros del Consejo. Como son siete miembros, la mayoría serían cinco, porque se entiende que es la mitad más uno, la mitad es tres y medio, más uno, cuatro y medio, y la ley de la provincia de Chubut en materia electoral dice que Eh, más uno es la fracción superior a la mitad, o sea que son cinco miembros. Eh, como el oficialismo tiene cuatro votos, eh, en principio, eh, dado que se oponen eh, los concejales del Frente para la Victoria, el radicalismo y el Partido Socialista no tendrían eh, los votos para aprobarlo, y sobre todo porque hay una gran movilización de vecinas desde... Ya la última semana nos hemos reunido en la Asamblea de Golendrida, para gente de Ríos, gente de Villa del Lago también. Y hemos comenzado a reunir firmas eh, para presentar que se van, a, se van a presentar mañana, así que convocamos y este, en este momento estamos convocando a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos, mensajes de texto a todos los vecinos, mañana a las 10 de la mañana a ir al Consejo Deliberante de Lago Pueblo y manifestarse eh, en contra de este proyecto y pedir que estamos presentando también un proyecto de la concejal Lidiana Mijer de Empleo de Palavictoria, un proyecto para que se crea un foro este, de participación vecinal para poder pensar y discutir entre todos qué tipo de solución este, queremos para abordar el tema de seguridad en Lago Pueblo. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabíamos que estábamos apurados, así que te mandamos un abrazo grande y nos volvemos a, a contactar en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes y... Hasta luego. Bien, ahí Fernando Kosovsky, eh, vecino de la localidad de Lago pueblo también abogado. Eh, y bueno, bajándonos un poco la, con una lluvia de datos y un, un relato eh, bastante eh, pormenorizado, ¿no? De cómo se va dando esta, esta situación de instalar esta fuerza de seguridad, ¿no? Con lo que eso implica, con el poder eh, de, de, de seguridad que se intenta vender a la sociedad con casos de delincuencia, con con cuestiones que suelen suceder en, en todos los ámbitos, en todas las ciudades que va creciendo, sobre todo en las ciudades que va marcando una desigualdad a partir de actividades que hacen que se produzca esa desigualdad, como puede darse en el caso del turismo, como puede darse en el caso del petróleo, de actividades que empiezan a marcar brechas de, de distancia entre quienes hacen el negocio del turismo y quienes son la mano de obra de ellos. Sí, así es. Eh, en, en este relato de Fernando se escuchaba bien claro la situación de, de quiénes serían los que aportarían o quiénes eh, financiarían de alguna manera eh, esta policía y que directamente, yo por eso tiraba esta pregunta un poco provocativamente para para que él se explayara, sí, es claro que no es una, una fuerza de seguridad privada pero eh, el sentido que adquiere es de eh, ser, terminar convirtiéndose en una fuerza de un determinado sector de la población o que cubre a un determinado sector de una población eh, y, y deja mm, más eh, desguarnecidos a abrir lo que habitualmente son los que sufren las mayores eh, desigualdades de la población que eh, Y, y de alguna manera todo lo que además muestra esta situación es cómo eh, se operativiza a partir de una decisión unilateral y... Y pasando por encima de toda la gente, de las organizaciones que hoy están mostrando claramente una oposición a esto. Y, y bueno, esperamos que en el día de mañana, como decía Fernando, a las 10 horas en el Consejo Deliberante de lago Lagopuelo eh, pueda darse otra situación. Y bueno, aparentemente habría posibilidades en cuanto a, a lo que son las posiciones de los distintos consejeros locales. Eh, del, del Consejo Deliberante. Pero bueno, será cuestión de, de ver ahí qué pasa mañana. Nos están llamando los Consejos Deliberante a participar, así como lo hace Bolsón también con sus intenciones. También el pueblo llama a que nos manifestemos, a que demos opinión sobre lo que algunos y pocos creen que con el simple hecho de, de, de garantizarse esos votos en urnas a partir de ahí van a van a gobernar y negociar sus, sus kioscos de alguna manera, bueno, ahí estaremos, ahí estarán los que mañana podamos estar a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante para impedir este esta imposición de, de mejorar la seguridad en la localidad de La Opuelo. Vamos a seguir comentando qué va pasando en los distintos consejos deliberantes, pareciera un miércoles de consejo <risas> deliberante, le podemos llamar a este último de junio, ucina negra metiendo narices en los consejos delirantes. para gente liguei una carta y la abrí cuando salir que estaba al brillar la mirada entendí cuando tué a las volé chamou eu vim quando dei por mim tava aqui Quando tego em perdí y cuando te vi me apasioné Amara Zaya soy el. Zaya Zaya Aïngatuan Amara oh. oh. Amara Zaya soy de ausência espere em nos dias de furio temple quando tu corar amei Quando chegou carta abrir quando vi Pedro guerra Danei quando o brilhou entendi quando criás as mulheres Sem dar-me cuenta, llegué. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amar a Zaya sou eu. Zaya, Zaya, aí engador.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 de que no queremos este proyecto construyendo poder popular 90.1 ¿Estás escuchando? El río. El río. Sí, el río. Un programa para chicas y chicos con cuentos, música, consejos. ¿Consejos? Consejos pocos. Todos los martes a las 15. Radio La Negra, fm 901 www.radioranegra.com.ar Entonces nos encontramos en la orillita del río para... ¿Para jugar? Sí, para jugar, todos los martes a las 3 de la tarde. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar, jugar, y jugar y jugar y jugar y jugar Con gente que nos gusta El rayo la negra Entre nosotros El camino yo creo que se compone de infinitas llegadas Si algo positivo y hermoso tiene es eso Nosotros Los viernes a las 21 horas Por Radio La Negra 90.1 Radio La Negra presenta La posibilidad de avanzar en la investigación Sobre la muerte En la caída del helicóptero Del hijo del presidente Carlos Menem no fue la primera vez Ahora era la gripe A Pero antes habían sido el SIDA, el cólera Esas pestes modernas que amenazaban nuestros cuerpos Un día de fines de marzo murieron quemados En Luis Viale 1269 en el barrio de Caballito Dos costureros y cuatro niños Un radioteatro que rescata la memoria reciente A partir de los titulares más resonantes Secretos argentinos con entrevistas a los protagonistas. Investigación y ficción. Miércoles 22 horas por Radio La Negra. Espejos todavía, un programa de aire en clave radial, desalambrando el éter con los silencios y los gritos del pueblo. Espejos todavía, un programa comunitario y tribal. A nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Jueves 21 horas, en la 90.1 Si nos portamos bien, esta promesa todos las mismas imágenes y escucharemos los mismos sonidos y vestiremos las mismas ropas y comeremos las mismas hamburguesas y estaremos solos de la misma soledad dentro de casas iguales, en barrios iguales, de ciudades iguales, donde respiraremos la misma basura y serviremos a nuestros automóviles con la misma devoción y responderemos a las órdenes de las mismas máquinas en un mundo que será maravilloso para todo lo que no tenga piernas ni patas ni alas. Países. Radio La Negra En el 90.1 desde el barrio Cina de El Guazón, provincia de Río Negro Agencia de Noticias Prensa del Pueblo www.prensadelpueblo.blogspot.com Prensa Popular de la Comarca y el Bolsón. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Radio La Negra, 90.1 Transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo Tal vez estés escuchando a través de internet En www.radiolanegra.blogspot.com Somos parte de la red nacional de medios alternativos Y lo que vas a escuchar acá Son palabras que accionan y acciones que transforman Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos Atravesando los muros y las rejas Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1, en el, en el aire. aire, volando como elefantes. ...develando... ...destapando... ...organizando... ...90.1... ...La Negra... ...Argentina, junio de 2012... Alfredo Fanciotti. Seis años después de haber sido condenado a cadena perpetua por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Costequi Cambio de régimen carcelario que le permite solamente ir a dormir a la cárcel. A 10 años de lo del de asesinato cobarde de Darío de Maxi, nos encontramos con este nuevo mazazo. Cheno era el ministro de Justicia y que estaba cargo de la policía bonaerense. Fue uno de los eh, de los integrantes, de los que planearon y llevaron adelante la masacre, uno de los uno de los ideólogos. Y Frankieotti fue el cobarde y el estúpido que disparó contra amigo y contra Maxim. A 10 años, Cheno hoy integra la Corte Suprema de la provincia. Aquel que pensó y ordenó la masacre de Avellaneda jamás va a juzgar este Chioti. 10 años esperando que se investigue y se condene a los ideólogos de la masacre de la como Dualde, como Zoraco, como Atanasoff y los demás en la, la, la, la Corte Suprema de fanquioti. la Veracruz. Como Franchotti Acosta siguen eh, estando detenidos, tienen vigente la impunidad. Después de la salida de Franchotti a comer asado... Y la democracia se corroe con la impunidad que cada vez avanza más. Ferreira, Santillán, Costecchi,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 actores intelectuales y cómplices. Eduardo Cañi, Carlos Soto, jefe de la CID, Daniela Díaz, empresario periodístico, Eduardo Feiman, periodista, manipularon fotos acusando a Santillán de portar un palo con punto especial para perforar chaleco antibalas. Carlos Rodríguez, Alberto Atanasov, Luis Genov, Jorge Mas, Hugo Clarín, Eduardo Duarte, y siempre la emoción. ¿Para qué precisa? laborar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas. Oficina negra. Cuando hablamos de policía Y cuando decimos no a policías eh, puestas por funcionarios políticos a dedo, eh, es porque sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la policía. Eh, no solo hace falta hablar de la dictadura militar, para eso ya se habla demasiado, se habla muchísimo, aunque todavía haya muchos de los responsables de esa dictadura que estén libres hablamos de casos de gatillo fácil hablamos de la comisaría de bolsón donde muere un chico asesinado en de la comisaría donde sabemos de la complicidad de la policía en muchísimos lugares eh, con eh, estructuras eh, económicas de, de trata y de muchísimas otras cuestiones esta vez Vamos a hablar de algo que sucedió hace ya 11 años En la provincia de Buenos Aires Ahí en realidad en el límite entre la provincia de Buenos Aires Estación y la Avellaneda era... se llamaba en aquel entonces Esta estación del ferrocarril Roca Que se dirige al sur del conurbano bonaerense Sigue avanzando, termina por La Plata Arranca por otros ramales Todo en línea sur Ese lugar se había convertido en un emblema de de Corte era era un lugar donde el movimiento piquetero luego del diciembre del 2001 había tomado como estratégico para llevar adelante sus reclamos esas manifestaciones violentas como llamaban algunos mediáticos que nombraban recién en este audio que pasamos de América Profunda audio que se hizo para los 10 años concretamente de este de esta masacre eh y que y que bueno, reflejaba ahí un montón de nombres y un montón de, de... en ese arranque cómo fue tratada tratada la información y la noticia, porque realmente era una noticia que no, no llamaba la atención, pero sí una noticia de que habían sido asesinados a sangre fría dos manifestantes ahí en en, en la estación de Avellaneda y que rápidamente fue desdibujada esta realidad con titulares lamentables como la crisis causó dos nuevas muertes eh, y sarta de pavadas que salieron a decir Feynman y, y otros tantos. Si, sí, es claro ver cuando el aparato represivo del estado se convierte en una herramienta tan directa siempre lo es pero tan directa en estos casos de lo que sucede a nivel político y fundamentalmente a nivel económico también eh, dentro de la sociedad creo que el acontecimiento que se vivió en ese momento eh, en, en Argentina con esta brutal represión a los movimientos sociales tenía que ver con poder frenar la presencia de la población en la calle que venía de del caso eh, de, el 19 y el 20 de diciembre de 2001 donde la población había salido masivamente y todavía buscaba eh, organizarse eh, tratando de, de reencontrarse con, con nuevas formas de organización o con viejas formas de organización que permitieran tener participación y articular eh, esa impronta que, que se iniciaba con ese no por parte de la población al estado de sitio de la Rúa, etcétera, ¿no? eh, al corralito fundamentalmente. Dos militantes asesinados allí en la estación de Avellaneda por estos días. Comentábamos al principio que ayer se llevó adelante una actividad ahí en el puente como todos los años en homenaje y en pedido de justicia para aquellos responsables políticos de esta masacre. Masacre que se viene dando y represión brutal en, a lo largo y ancho de todo el país. ...y sin tiempos, ¿no es cierto?, desde la propia existencia de la policía. Estos dos militantes tenían historia, tenían voz, tenían mucha participación activa en esto del reclamo social... ...y día a día pateaban los barrios y, y bueno, tenían mucho para decir... ...y una de sus formas era encontrarse cara a cara con la policía... ...y llevar adelante esta acción directa que era cortar el puente y, y mostrar la realidad que vivían... Los sectores más postergados de, de aquel buenos aires de principio desde el siglo 21 no con todo lo que se había vendido en la década de los 90 con toda la, la tecnología y la, la implementación de, de la moneda verde por estas latitudes bueno toda esa, esa mentira llevaba a una gran desigualdad en muchos sectores y el movimiento piquetero que era uno de los movimientos que impulsaba estos cortes Eh, bueno allí estaban y ese día fue un, un antes y un después dentro del movimiento piquetero y fuera de él tenemos también una entrevista que es algo larga que lo tenemos a Darío Santillán eh, ahí, días días previos a lo que fue, bueno es la entrevista más conocida también que sale en, en lo que es el documental eh, este que nombrábamos como el título de Clarín no es cierto la la crisis causó dos nuevas muertes. Dos nuevas muertes, como si esas muertes fueran de, de, de causa natural. Escuchemos un poco las palabras de, de Darío Santillán. Eh, bueno, video que se puede también bajar, como todo lo que suena, en las radios comunitarias, alternativas y populares, también están subidos a los distintos canales gratuitos de, de la web. Escuchemos un poco la voz de él y, y seguiremos desarrollando un poquito más y llevándonos a lo que fue la jornada de ayer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 el gobierno opta por no dar de eh, darle la espalda a los movimientos de los humildes digamos a todos los sectores más bajos y lo que pretende sigue golpeándonos y bueno en ese sentido seguimos reclamando acá esperamos la idea de estar durante todo el día y esperar que el gobierno afloje y ceder los reclamos concretamente son por los nuevos planes de trabajo eh, dirigidos directamente al ministerio de trabajo este que se esclarezca el asesinato de un compañero dentro de este plan de lucha ha asesinado a un compañero de esteban echeverría que pertenecía al MTD, y bueno, la libertad de los compañeros que están presos, lo, el procesamiento de los más de 2.800 procesados, solidaridad con los cacerolazos. En un momento nosotros quisimos avanzar hacia Capital para ser partícipes de eso, se nos armó todo un operativo policial y un cerco informativo impresionante. Este... Y bueno, ahora hoy por hoy lo que está planteando el gobierno es... ...que solucionó este problema de los planes de empleo a través de los comités de crisis... ...que lo único que sirve es para implementar el burocratismo y... Quería, o sea, yo una pregunta más específica después una más general... Eh, ...el compañero que mataron el, el otro día Esteban Echeverría, o sea, bueno, evidentemente se, se quedó claro... ...que fue una provocación policial, eh, quería que me cuentes cómo cómo fueron los hechos... ...y, y si usted ustedes les parece que hay una campaña de represión selectiva en contra de ustedes... Sí, los hechos se de esta forma, eran las 3 y cuarto de la mañana este, y bueno, de repente la policía se retira, los móviles policiales que estaban considerando el piquete este, se retiran y avanza un, un vehículo con un hombre adentro, con un arma de fuego de mano, una 9 milímetro y al instante de llegar al piquete dispara y ese tiro le da en la nuca, en el cuello a un compañero que es Javier Barrio Nuevo perteneciente al MTD Esteban Echeverría este hombre que asesinó al compañero salió en los medios salía, eh, caracterizado a los medios como que era un comerciante pero este hombre es un puntero político, un ex policía este, y que bueno nosotros creemos que con este tipo de acciones no, no fue una casualidad, no fue un loquito suelto que, que disparó un tiro al aire sino que analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre Este la represión gratuita que hubo en Plaza de Mayo en el tercer cacerolazo fue, si no me equivoco, este y que no nos hayan dejado llegar a la Plaza de Mayo, especialmente a nosotros los piqueteros, siendo que analizaban que la combinación entre los piquetes y, y los cacerolazos era una combinación explosiva. Y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar a amenazar con los autos y con armas en mano, que no, no, no es la primera que pasó, creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. este No es casualidad, ellos, nosotros lo que vemos que si quieren seguir implementando este el modelo económico que están llevando adelante, ahora con mucha certeza, porque está la puja entre los sectores financieros, lo, el empresariado nacional y los sectores organizados que luchan, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera y hacen los sectores que luchan por lo que están optando es por una por la, elevar la vía represiva. Usina Negra hasta las 20 horas. Y uno escucha esta entrevista y, y cuánto de actualidad tiene, ¿no? ¿Cuánto cómo sigue el mismo el mismo mecanismo de represión? Lo escuchábamos a Darío Santillán contando cómo cómo a la policía y entre ellos se asomaba una 9 mm, disparaba, le daban la nuca. Y así tratan de disfrazar esa represión con enfrentamientos entre ellos, así intentaron intentaron también disfrazar lo que fue esa masacre. Estamos en comunicación con una compañera, con Silvana. Ella es compañera de Comunicación por la Libertad. Estuvo ayer allí en el Puente Avellaneda, en el Puente Avellaneda, así bien digo, la estación Darío y Maxi, para que nos cuente cómo se lleva adelante estas dos jornadas ahí en en esa zona. Claudio, ¿la tenés vos al teléfono? Sí, así es. Eh, Silvana... Buenas tardes, eh, queríamos charlar un poquito con vos acerca de lo que fue esta esta movida en el puente en el día de ayer. Eh, pensaba recién cuando escuchábamos el audio lo que han crecido los medios de comunicación alternativos y populares de aquel 2002 a hoy... Eh, con la importancia que tuvieron para lo que fue después eh, todo el seguimiento de la causa y fundamentalmente para dar vuelta políticamente ese día después, ¿no? Eh, contanos cómo lo vivieron ayer allá eh, desde los medios de comunicación alternativos. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeros de Bolsón. Eh, ayer estuvimos nuevamente en el puente, en eh, <risa> como red, hace más de cinco años que realiza una transmisión conjunta con colectivos que son de la red y por ahí con compañeros que no son de la red pero que ese día participan en una transmisión de radio y de tele o de radio o de tele, depende como nos vaya saliendo las cuestiones técnicas. este Ayer sumamos un par de actividades más, hicimos más la transmisión de una hora y, y abrimos la posibilidad a cubrir en vivo los paneles que armaron los compañeros y las compañeras del Frente Popular de Cintillán eh, y en ese sentido, como bien bien decías, ¿qué rol cumplimos los medios? Eh, relativos, comunitarios y populares, nuestra propuesta también fue hacer televisivos los paneles, ¿no? Eh, además de la Transmi, que eh, en el piso fue televisiva y que ustedes pudieron escuchar un poco por la radio, eh, proyectamos a medida que iban hablando los panelistas, panelistas y panelistas Eh, pasamos los tres de la, la campaña a favor de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares. este Bueno, eso un poquito como para servirnos de lo que hacemos todos los años. Por suerte eh, pudimos entrevistar en el piso a los compañeros que trabajaron las cuestiones de los responsables políticos y cómo está eso. También a compañeras y compañeros de la CISCANO que están trabajando mucho. Hoy hay justamente eh, que se hace es la jornada con bueno, el Frente Popular de Dario Santillán, eh, que es una jornada que se llama Juventud y Militancia, que propusieron diferentes actividades en torno a todos los compañeros y las compañeras que salen de la secundaria y que están en esa edad, eh, bastante jóvenes para nosotros, por suerte, eh, empezando a militar y, y que realmente tienen mucho empuje. También trabajamos sobre la estación en sí, porque no sé si sabían que se aprobó el proyecto para el nombre de la estación y además para hacer con un colectivo de arquitectos. Eh, ahora, no me acuerdo bien el nombre, pero son compañeros que también estuvieron trabajando con el FOL y con el Frente Popular de Santillán, diferentes batilleratos, este, y ellos propusieron encarar en un proyecto de, de espacio popular para la estación, ¿no? Con... Eh, lugares donde se puedan hacer conferencias, hay actividades artísticas, espacios lúdicos, y realmente estuvieron haciendo como una consulta popular, a ver que eh, era eh, también lo que la gente que participaba en la estación le gustaría que sea la estación. Eso fue es muy interesante, si tienen la oportunidad de, de ver las fotos en, en la página de la red, también están ahí. Eh, ¿Y qué más hicimos? Como red, este, Entrevistamos también a los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, eh armaron un, un documental sobre Emiliano sobre su vida, su trayectoria, este y bueno, el, el lamentable asesinato en manos de Sí, recomponer, sí. también hablar un poco de la figura de Maxi que, que ha sido menos levantada que la de Darío, ¿no? La figura sí. de Darío tenía mucho impronta en lo que era su militancia, eh, por ahí había quedado eh, más tapada la figura de Maxi, por eso está bueno también ir pudiendo eh, recuperar eh, a este otro compañero que también fue asesinado en aquel momento. Sí, eran compañeros que, que estuvieron juntos hasta el último minuto de uno y de otro, ¿no? de, que es lo que, de que todos los que estábamos ahí, yo creo que es lo que hacemos todos los años, recordarlos no solo a ellos dos y todas sus trayectorias, sino también tomar fuerzas de todo el movimiento que estuvo en el puente y de todos sus compañeros que hoy siguen militando, como para nuestro caso en particular, de la comunicación generar una transformación social, ¿no? Esto es lo que buscamos, o sea, proyectando la calle, haciendo una transmisión eh, como red, y subiendo a, a todas las provincias que podamos, y eh, subiendo nuestras propias escubias, institutos de culturales, rachis, este, bueno, hasta compañeros que día a día, como hacían varios mal, sí trabajaban en el barrio. Sí, la importancia también de, de poder hacerlo visible ahí en la estación y haber logrado finalmente... Eh, este cambio de nombre y, y este espacio popular eh, en ese lugar que hoy se convierte en un lugar tan simbólico si sí, realmente la estación año a año va mejorando muchísimo compañeros de frente de artistas están haciendo muchos más murales o los que había o que están arreglando y todos los años que hacen algo más lindo eh, a mí me impacta ir, siempre estar en la estación en ciudad y ver un no, hombre, yo la voy a Bellaneda, del otro, Darío y más, y llegar, es que toda la movida eh, cultural, este, y ver año a año como crece, ¿no? Cómo crece la cantidad de gente, cómo se llena de colores la estación, la verdad que tengo una vez que la oportunidad de estar, eh, bueno, los invitamos todos, porque es una experiencia muy militante, en ese muy militante. <risa> Sí, hemos estado ahí en algún momento, incluso en la vigilia eh, del día anterior y por eso tengo muy presente el, todo ese proceso que, que se fue dando en torno a los medios de poder hacer una primera transmisión televisiva y, y de poder ir armando eh, una red justamente de medios que pueda difundir esto por distintos lugares, que creo que es lo que va pasando cada vez más, ¿no? la posibilidad de de que esto que sucede ahí en, en Buenos Aires en este momento pueda estar siendo transmitido por otros lugares y, y al mismo tiempo que la red le dé fuerza a lo que va sucediendo en cada uno de los distintos puntos del país en donde hay movilizaciones y hay compañeros trabajando y, y defendiendo derechos y, y peleando por eh, lo que son... Eh, en general las luchas de, del pueblo digamos entonces me parece que, que ver este crecimiento y esta posibilidad que se está dando ahí eh, es una de las cosas que, que nos alegra poder compartir desde acá sí, sí, sí, realmente es un esfuerzo de un montón de compañeros y compañeras que, que bueno, varias semanas antes empezamos a pensar en la producción que, que vamos a contar de estos dos los años que no, no se repita o que si se repite es ver qué otras perspectivas veamos el tema. Insistimos mucho durante toda la transmisión que casos como el de Darío y Maxi, si no se terminaron, que la policía sigue reprimiendo los pibes en los barrios, sigue reprimiendo a militantes sociales cuando salimos a la calle. Eh, lo, en bueno, los últimos meses, en particular en Capital, la policía metropolitana salió a reprimir con toda la impunidad. Eh, cuando había una manifestación, sea en El Borro, en Parque sea también con los compañeros de, de la sala Alberdi. Y esto es una política de Estado, ¿no? Esto es lo que lo que bloquea, lo que nos está de todo, lo que podemos estar construyendo y, y respetar de los compañeros que que fueron asesinados a la estación. Nosotros denunciamos también que que todavía sufrimos la reflexión medios de comunicación. Eh, somos alternativos, somos muchas veces los primeros que, que nos hemos afectado. ¿Por qué? Porque podemos cambiar los que salimos a denunciar, eh, no sé si masivamente, pero que hacemos correr la voz eh, bastante rápido. Y sí, tenemos que estar con ocho ojos porque las políticas del Estado represor continúan, ¿no? y en tanto en cuanto nosotros llegamos a van a continuar y lo sabemos, y nos hacemos cargo, y para eso seguimos invitando, para, para generar un cambio social. Bien, en eso estamos Silvana, eh, te agradecemos haber compartido este ratito con nosotros y haber podido contar lo que pasó allá desde los medios de comunicación. Seguiremos estando en contacto en cualquier momento para poder eh, mantenernos siempre al día de lo que vaya sucediendo. Te mandamos un abrazo Cuando muy quiera, grande. Estaremos todos en contacto, como siempre, con los compañeros de la red de medios. Mandamos un saludo para la gente del Bolsón, que sabemos por los bombas allá que estuvo bastante movido. Así en estos es. últimos meses fuerzas también por ahí y seguir luchando muchísimas gracias, un abrazo muy grande gracias, hasta, hasta bien, era Silvana en comunicación Silvana compañera del grupo Comunicación por la Libertad grupo que trabaja en la ciudad de Buenos Aires en conurbano en esto de liberarnos por, por que sea un ratito ¿no? De, de esta información masiva de los grandes medios que nos meten por cable por vía satélite por páginas de información bueno ellos tratan de, de demostrar que comunicación lo podemos hacer todo que es una manera también de liberarnos de, de levantar nuestra autoestima demostrar de que también se puede hacer comunicación desde adentro de un penal... ...que también se puede hacer comunicación desde una biblioteca... ...desde un barrio, de una escuela, de cualquier lado... ...ayer eh, les tocó formar parte del gran equipo de transmisión... ...de esta jornada en, en homenaje y en pedido de justicia... ...en esta masacre de Avellaneda en el año 2002... Y esto es Sucina Negra, que suele pasarse de las 20, una especie de informativo con entrevistas, algunos informes de vez en cuando. Y de acá salimos con música. Salgamos con música, cambiamos un poco el clima. Volvemos a Bolsón la próxima. Volvemos a Bolsón y al Consejo de Libertad que nos quedó pendiente Cierto, de eso. Cierto, ¿no? yo <risa> sentía olor y era que teníamos la nariz en Así el consejo. Es. Bueno, ahí vamos, entonces ahora volvemos. Hace tanto me desperté diciendo esta mañana no vi las predicciones del espaldo que le arrancaba el sueño mi palabra.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 Finito, fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente.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 que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado. El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda apellido muerto de 20 años y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso yo no llevaba un arma entre las manos sino en el franco pecho dolorido y el pecho es lo que me vieron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 Radio La Negra. Radio La Negra, Radio No Con Radio La Negra. Radio La Negra, Radio Sin Pobreza. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra. Radio no comercial. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1 La Negra. Continuamos Usina Negra Seguramente algunos minutos más de las 8 Nos vamos a pasar y lo anticipamos todo el tiempo Para que después nos digan que el spot dice una cosa Y hacemos otra Nuestro spot no dice cómo nos llamamos Así que podemos hacer lo que queramos <risa> claro. Cuestión que en esto de estar en los consejos del liberante Y y ver qué pasa de aquí por allá. Estuvimos temprano en Lago Pueblo viendo este tema de la policía y continuando miércoles a miércoles estamos viendo cómo la empresa Laderas, en esta en este intento de llevar adelante un megaloteo en el en el pie del cerro Perito Moreno, lugar donde se encuentra este centro de esquí, este centro invernal que, ...que bueno, es bien chiquito para los que no lo conocen... ...y nos están escuchando de lejos, los invitamos... ...podría llamarse un centro popular de esquí... ...porque te permiten hasta hacer patín sin pagar... ...pero bueno, la empresa está intentando allí llevar adelante un megaloteo... ...y como lo venimos contando miércoles a miércoles... ...lo intenta por varias puntas... ...esta vez eh, intenta llevar adelante el megaloteo... ...metiéndose en el Consejo Deliberante... Y como ya lo viene haciendo desde hace un tiempo, las organizaciones, a raíz de estos encuentros que tuvimos primero en la municipalidad, en bueno, una gran marcha que, que se vio plasmada en la calle, eh, esta necesidad de juntarnos por este tema. Eh, hubo reunión, hubo encuentros, esto se llevó adelante el miércoles pasado en el Instituto de Formación Docente, aquí en el Bolsón. Allí se reunieron varias de las organizaciones de la comarca Para ver cómo se seguía con el tema laderas Cómo intentábamos avanzar en esta, en esta lucha Y para eso, esta vez fue un compañero que suele estar al aire por aquí Y le dijimos que mejor llamarlo por teléfono Y que nos cuente él cómo se llevó adelante esa esa reunión y qué fue lo que salió, ¿no? Ayer una conferencia de prensa en la puerta del Consejo. Pero a ver, empecemos por el miércoles, ya que no cubrimos, hagamos un resumen. Javi, ¿estás ahí del otro lado de la línea? Sí, Diego, ¿qué tal? Diego, Claudio, un abrazo desde acá. Un abrazo, Javi. Bueno, una vez más te tocó ahí llevar adelante cobertura. Estuviste grabando también para El Pueblo TV, supongo. Eh, lo que fue la reunión de las organizaciones allí en el instituto el miércoles pasado. Esto hace una semana. Muchos deben saber qué fue lo que pasó. Así que un breve resumen como para llegar a lo que fue la conferencia de prensa de ayer en, en la puerta del Consejo Deliberante. ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocurrió allí y cómo se llegó a eso? Bueno... convocada por las organizaciones, las 144 organizaciones este que salieron ese domingo 26 a apoyar al intendente en contra del intento de golpe de Estado al intendente y un poco saliente salieron a autoconvocarse a partir de la necesidad de charlar algunas cuestiones. Concretamente lo que se charló ese miércoles fue o lo que se decidió fue salir con una campaña, empezar una campaña, un proceso para eh, lograr la revocatoria de tres de los siete concejales que hoy están en el Bolsón. Luego de una discusión, si había que pedirle a cinco o a tres concejales, se decidió finalmente a tres concejales, que fueron eh, los concejales sana Tejero y García, Eh, Sara y Tejero mmm, lograron las bancas a través del Frente para la Victoria, y García a través de eh, País, el partido vecinalista, y eh, de alguna manera se consideró que se elegía a ellos tres como eh, ser, digamos concejales que estaban traicionando eh, la plataforma política con la que habían ganado las elecciones y por las cuales ellos estaban allí eh, de esa manera se decidió digamos que eh, el sábado nos volveríamos a juntar para empezar a a cerrar, eh, encerrar, digamos, la argumentación del pedido de revocatoria para cada uno de ellos, y así fue, el sábado se volvieron a juntar todas las organizaciones en el Centro Cultural Eduardo Dariano, donde además se empezaron a trabajar en algunas otras cuestiones que ya iremos conociendo a través de los medios de comunicación, a través de las acciones, es decir, se acordaron varias otras acciones que se van a ir desarrollando en los días que vienen, y que tienen que ver también con visibilizar, digamos, eh, la situación que generan estos concejales de impedir absolutamente todo lo que el Poder Ejecutivo, o sea, el Intendente, plantea eh, en, en, para, para beneficio del pueblo. Y esto, eh, desde la lógica de los asambleístas, viene a partir de una pertenencia general de estos tres concejales o de una identificación de estos tres concejales más con una empresa privada que con eh, un gobierno municipal o con eh, el mandato popular que los puso allí como concejales. Por eso, bueno, eh, una de las cosas que se determinó ese mismo sábado fue que el martes se realizaría una conferencia prensa frente al mural que fue pintado el 24 de marzo así en, en el consejo deliberante eh, digo esto porque fue una decisión simbólica también que fuera allí frente afuera del consejo donde está el mural de la memoria justamente para hacer alusión a que como pueblo tenemos memoria y que quienes traicionan en el más popular Eh, a, en, en sus cargos representativos al mandato popular este serán revocados, serán removidos esa palabra que ahora va a empezar a sonar tanto en el bolsón y que es revocatoria, qué quiere decir eso remover, quiere decir sacar a quienes eh, no representan las cosas por las que han sido elegidos así que bueno, finalmente este martes a las 10, y media de la mañana se realizó la conferencia de prensa en la que participaron eh, gente de la asamblea, gente de centros de estudiantes universitarios o terciarios, gente del sindicato maderero eh, y no recuerdo, y de organizaciones también eh, políticas partidarias de movimientos partidarios creo que unidos y organiza realizados este había un par de ellos y, y acto seguido a esto este en la digo, en la conferencia se explicó un poco cuáles eran se leyeron las, las causales de pedido de revocatoria para cada uno de los tres concejales que son bastante similares salvo que en el caso de raúl garcía se agrega la causa de haber acusado o haber intentado acusar penalmente a vecinos eh, por eh, por tratar de presenciar una, una sesión del Consejo Deliberante. Eh, a todo seguido, la, toda la comitiva partió hacia el, el Juzgado de Paz, lugar en donde se labró acta con el juez de Paz y se enumeraron las Eh, planillas que cabe decir son tres digamos, eh, tres planillas o sea, un, un, una pila de planillas para firmar para pedir la revocatoria de la concejal Saga, una pila de planillas para pedir la revocatoria de el, la concejal eh, Tejero y una pila de planillas para eh, pedir la revocatoria del concejal Raúl García esto es Eh, se realizó ahí mismo, eh, digamos, a continuación de la conferencia de prensa y instantáneamente se formó una cola para empezar a firmar el pedido de revocatoria. Esto requiere de 2400 firmas aproximadamente porque es un 20% del padrón del electorado de Bolsón las personas que quieran acercarse a firmar en este pedido de revocatoria, tienen que hacerlo con su DNI y tienen que ser, obviamente, parte del electorado de Bolsón. Esto quiere decir figurar en los padrones de Bolsón. Así que bueno, así comenzaba la semana, bastante agitada, y continúa agitada porque hoy, miércoles, este estaba, digamos, eh, prevista, ya que el viernes se había presentado... Paola, sana Ana, eh, una de estas concesales cuestionadas. Javi, hoy, Javi, no sé. perdóname, perdóname que te frene antes de, de pasar de día y venirnos ya al miércoles en la que también te voy a pedir porque sabemos que estuviste ahí, te estuvimos escuchando en lo que fue hoy la sesión del Consejo Deliberante aquí en el eh. Bolsón, pero frenando y, y yendo ayer cuando arrancaban esto de, bueno, ya están las listas en el, el juzgado de paz, ya se pidió la... Re, la la remoción de, de estos mandatos, de estos concejales. ¿Esto es directamente una vez que se juntan las firmas? ¿Hay un tiempo estipulado para, para juntar estas firmas? ¿A partir de ahí se evalúa? ¿Qué es? ¿Es directo? ¿Se sabe esto cómo continúa? Sí, claro. Eh, eh, necesitan juntar el 20% del padrón, o sea, aproximadamente unas 2.400 firmas, 2.000, 2.400 firmas. Bien, ¿eso en qué sí. tiempo? No, no hay un tiempo Bien. porque no hay no hay un tiempo no establecido. necesario. Bien. Eh, está la idea de entre las cosas que se están proponiendo eh, hacer una fiesta de eh, popular para el 9 de julio, día de la independencia en nuestro país eh, y justamente haciendo este referencia a la independencia y a la soberanía popular que tanto marcó los hechos de, del último tiempo aquí, que fueron conocidos como el bolsonazo, eh, de alguna manera aprovechar para hacer una fiesta y juntar un montón de firmas más. Sabemos que juntar el 20% del electorado en firmas no es tarea sencilla, por eso no Y no y digamos, porque no, haya, no hay ninguna ley que lo estipule, este no hay un tiempo determinado. Cuando se juntan esas 2.400 firmas ocurre el paso siguiente, eso se presenta al Consejo Deliberante y entonces en ese momento, eh, en forma precautiva, quedan suspendidos los eh, concejales en cuestión, se, eh, se les da un tiempo para hacer un descargo con respecto a lo que se les plantea Y después de ese descargo hecho, eh, y ya en realidad cuando se presenta la firma, se estipula una fecha para eh, una para una votación, que es muy similar a un plebiscito, digamos. Se, se entraría a un cuarto oscuro donde diría... Eh, ¿Revocatoria eh, sí, revocatoria no? Es... Revocatoria sí por Paola sana revocatoria sí por... Todo el eh, cada género. uno. Revocatoria por García, revocatoria no por Sala, revocatoria no por Tejello, revocatoria no por García. Bien. Esto es importante aclararlo porque no se hace nunca de conjunto, sino que es eh, a cada uno de los concejales. Bien. ¿sí? Y esto ocurriría en principio, se está planteando eh, para eh, alguna fecha en donde se deba concurrir a las urnas Eh, ya de por sí para alguna votación provincial nacional o municipal que eh, el día de la revocatoria que se vota, digamos, el día de la votación de la revocatoria tiene que, para que la revocatoria sea válida, digamos, para que tenga validez y revoque o no a los concejales tiene que tener la participación de la mitad más uno del electorado esto quiere decir que tendrán que ir a votar por lo menos unas 6100 personas aproximadamente eh, en el sentido que quieran, diciendo que sí o diciendo que no. Después, si hay la mitad más uno del electorado que va y vota la quien gana la revocatoria, sí, o revocatoria no es por mayoría simple. Si hay 3000 una personas que votan sí a la revocatoria y 2.999 que votan no a la revocatoria, gana sí a la revocatoria. ¿Entienden? Bien, sí, sí, sí, ahí empezamos ya a contar por otro, empezamos a contar firma primero, después se empieza a contar, bueno, todo lo que tiene que ver con una cuestión de de de sumar en números para llevar adelante algo que está claramente visible, que es el no cumplimiento de las plataformas por las cuales fueron votados estos concejales, ¿no? Para dar un poco de contexto también para quien nos está escuchando y se engancha en el medio de esta este tecnicismo electoral que nos plantea ahora, que eh, nada, es el el instrumento concreto para eliminar de un lugar en el cual no fueron elegidos, ¿no? O sea, no fueron elegidos para esto, para entregar de alguna manera el proyecto este, a darle la, la vía libra a este proyecto que claramente es enmarca ilegal, ¿no? Un tecnicismo, Diego y Claudio, que eh, creo que vale la pena hacer el esfuerzo de intentar comprender, no es muy complicado, y en definitiva lo que significa, y esto creo que es lo más importante, es que nosotros como población tenemos el derecho y tenemos el poder, decía ayer uno de los entrevistados en la puerta del juzgado de paz, preguntado de por qué estaba afirmando este pedido de decía porque tenemos el derecho de remover, de sacar a quienes fueron votados para hacer algo y no lo están haciendo, no nos están representando. Tenemos el derecho de sacar a los políticos que llegan a un cargo y que no están haciendo las cosas como corresponden. Entonces, esto me parece que es lo importante remarcar y por eso vale la pena ponerle un poquitito de cabeza a estos tecnicismos que son bastante sediosos y que están hechos justamente para que no entendamos nada, justamente para que no nos querramos ni meter en este tipo de cuestiones, pero que sin duda implica, digamos, un empoderamiento popular como eh, aquel que en su momento, hace muchísimos años, acá en Bolsón, generaba el primer plebiscito a nivel nacional y que fue ganado por la población eh, negándole a José Martínez, eh, propietario del Chaqueño, del supermercado del Chaqueño, que se cobrara una deuda con la municipalidad con la tierra de que hoy es conocida como la Manzanita. Digo esto porque es histórico y tiene que ver con entender que estos tecnicismos tienen un trasfondo muy importante a nivel de empoderamiento popular, ¿no? Entonces, concretamente, todo aquel... Todo aquel que entienda y que sabe que no están allí los concejales por esta plataforma, todo aquel que votó a estos concejales y sabe que no está cumpliendo con esa plataforma electoral que planteó, hay que acercarse al Juzgado de Paz, firmar esas planillas y llegar a ese número concreto que tiene que ver con estos 2.400 eh, personas que se encuentran dentro del electorado de Bolsón, para a partir de ahí llegar a una votación en que el 50% del electorado eh, vote a favor de esta revocatoria, directamente serán eliminados de sus bancas, inyectados, eh, inmediatamente. Es una es una propuesta concreta, una propuesta cívica en la que nos pone hoy en una encrucijada, eh, en la que también hay que participar participarnos, ¿cierto? No es solamente... No es solamente nosotros cuando intentamos salir a la calle y trabajar desde la, la organización popular, sino también esta instrucción cívica que nos implementa la organización. Bueno, implementar nuestra nuestro peso en esto de, de juntar esas firmas, de, de impedir que, que se lleven adelante estos negociados cuando claramente nos mienten al momento de ser elegidos en ese Consejo Deliberante. Tal cual, Diego, y a la vez no le quitarían nada de peso a esto de movilizarnos, de estar atentos, de participar, porque si te parece, pasando a lo que pasó hoy concretamente, eh, justamente una de estas concejales cuestionadas que es Paola sana había presentado el viernes eh, para eh, agregar al temario de la sesión de Consejo Deliberante de hoy, un tema por el cual proponía un plebiscito popular vinculante, esto quiere decir una, una consulta popular que lo que ganara iba a ser ley de alguna manera, este, en donde la propuesta fuera loteo en Pampa de Lula en sí, loteo en Pampa de Lula, no. Esto En esa ridícula, En esa ¿cómo? línea, en esa línea quería ir desembarcando, desembarcando, te cuento porque eh lo que hoy pasó, ¿no es cierto?, en esto de, de la convocatoria... Tengo señas, tengo a Claudio que me habla por otro lado... Pero en esto de desembarcar en lo que tiene que ver con la movilización... Hoy hubo sesión y hubo movilización, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, esta, esta doble pata que tenemos que trabajar... De, de juntar esta cuestión legal y estos tecnicismos... Que muchas veces les esquivamos y nos abruman... Y esto de la movilización... Te pido, ya que tengo a Claudio que me sigue hablando, eh, hagamos un resumen de lo que fue la jornada para no extendernos un poco cómo se llevó adelante en esta transmisión especial que llevó adelante la negra de la sesión del Consejo Deliberante y, y cómo la viste vos en el momento de encontrarte en la puerta hoy temprano ahí en el Consejo. Bueno, concretamente arrancó la sesión eh, con una cara triste, una cara conocida ya por los bolsoneses, Y estamos hablando de un consejo deliberante eh, Con una presencia policial eh, Totalmente innecesaria Al parecer de la gran mayoría Salvo de eh, cinco concejales eh, Podrán imaginarse cuáles son Pero si no los nombro, este Que son... Nombrarlos, nombrarlos eh, Tejero, eh, eh, Raúl García eh, Torman y Tornero este, Y que bueno... ...realmente eh, marcaban de alguna manera ya eh, la conciencia de, por parte de esos cinco concejales... ...de que lo que se estaban por proponer hoy era una provocación a la gente, una provocación al pueblo. Por eso el pedido de esta custodia, sin duda, y bueno, así arrancó con la gente no dejándose intimidar por esa custodia popular entrando al Consejo muy tempranito, incluso antes que los mismos concejales, entrando al Consejo, ocupando el Consejo bajo la lluvia, teniendo la presencia desde afuera, porque saben que la sala de, del Consejo deliberante diminuta, así que bueno, hasta donde permitía, el techito absolutamente lleno de gente metiendo la cabeza para poder oír los ojos, para poder mirar a la cara a esos concejales que iban a proponer un plebiscito, ...que iba a decidir sobre una cuestión ilegal. El plebiscito no era ilegal, sino que lo que era ilegal era lo que iba a decidir ese plebiscito. Un loteo en un lugar en donde no está permitidas las urbanizaciones. Un loteo en un lugar en donde todavía hay, además de esto que acabo de decir... ...una causa judicial que todavía no está resuelta. Por lo cual, digo, eh, apenas empezada la sesión... Eh, tanto Paola sana como Raúl García intentaron modificar lo mismo eso, ese proyecto que había presentado Paola sana el viernes, tratando de hacerlo más legal, entre comillas, y cambiando eh, lo que tenían que decir las boletas en vez de sí al loteo en Papa de Luden, por este, sí al loteo en la parcela específicamente no sé cuál, o eh, sí al loteo ...y no loteo en eh, más in abogadodo en general eh, estas dos mociones fueron eh, rechazadas por la mayoría de los concejales con lo cual se pasó la votación si ¿sí? votación que por suerte sabemos ya creo que la mayoría lo sabe a través del facebook a través de la transmisión a través de bueno de un montón de cuestiones eh, tienen eh, un resultado a favor de la gente no un resultado en donde se me dijo no a este tipo de planteos absurdos, a este tipo de planteos eh, claramente cipayos de una empresa privada. ¿no? Así que bueno, pero ahí está Claudio que también estuvo y te propongo que, que él pueda también contar su opinión Yo lo que sí les envié hace un ratito nomás, así que ya por ahí está llegado y ha sido bajado, es un audio cortito con una, unos extractos de una entre, de la entrevista que realicé después a la concejal Leticia Tornero este, y al concejal Tormann, este donde, bueno, le, algunas cuestiones en particular. Bueno, nos encantaría que el programa entre todo, nos encantaría hacer un informe extenso. Es muy probable que lo que comentaste no salga hoy, pero bueno, está, va a estar en la página disponible, intentaremos meterlo quizás en el próximo. Tenemos también otra comunicación con otros de los actores que también estuvieron hoy allí en el consejo, otra mirada quizás desde otra organización. Sabemos que bueno nada estuvimos desde tu parte allá haciendo una gran cobertura para la transmisión especial hoy a la mañana con Ana desde el estudio, impecable, la pudimos seguir, fue completa y extensa también. Así que bueno, nada, les mandamos un abrazo, felicitarlos por el gran laburo que hicieron y, y bueno, esta, este resumen de, de lo que fue la jornada ayer y la jornada de hoy allí en el Consejo Deliberante. Me gustaría hacer extensivo ese, ese, ese reconocimiento, no solo a nosotros que acabamos de nombrar, sino también a Beto que estaba <ríe> cubriendo las escritas a Luna que estaba cubriendo la parte de fotografía, a Lenín, que también estuvo cubriendo para el Pueblo TV, así que bueno, un, de, nuevamente todo el equipo de, de, la, de la radio, de Prensa del Pueblo y del Pueblo TV en la calle, sin duda del lado del Pueblo. Así es, un abrazo grande y extiendo también ese abrazo a estos cumpas, también se siente para los que viajamos el acompañamiento desde aquí. Así que bueno, te mando un abrazo, saludos allí para todos, seguimos en contacto. Bueno, seguimos entonces aquí desde el estudio ahora con otra comunicación porque como recién escuchábamos el informe de Javi, Había mucha gente en el Consejo Deliberante y queríamos tener en este programa la voz de uno de los miembros de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, que justamente habló como uno de los vecinos que pidió la banca del pueblo. Estamos en contacto con Dani Batista. Dani, ¿estás por ahí? Sí, hola Claudio, ¿cómo te va? Hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Eh, sí, muy interesante lo que cuenta Javier. Eh, bueno, yo sumar alguna cosa a todo lo que se viene diciendo? Eh, primero, el tema de la banca del vecino. Me parece que hasta ahora es eh, bueno que todos sepamos que, aunque es la banca del vecino, nos enteramos para esta vez que podíamos pedir varios la banca en la misma audiencia, en la misma sesión del Consejo. Que eso nos parece muy importante porque otras veces que fuimos a la Asamblea del Consejo era como que llevábamos a un representante y ese tenía que cargar con toda la información, con todas las cosas que tenía que decir. Y ahora esta vez nos enteramos, no sé por qué, esto de la política que nunca es clara y uno se va enterando después, que varios podíamos pedir para un mismo tema eh, que poder hablar. Y así fue que, que, que 11 personas, 11 vecinos nos presentamos eh, para pedir esa banca. lo cual hizo que enriqueciera la, la propuesta, me parece porque otra cosa que quiero decir es que no nos juntamos antes los de la asamblea ni los vecinos ni las organizaciones para decir quién iba a ir eh, en representación o quién iba a ir a hablar, quién iba a ir a pedir la banca, sino que la fuimos eh, sabíamos que podíamos ir y nos fuimos presentando así espontáneamente y también interesante que cada uno también siempre preparación previa fue como poniendo un matiz un matiz distinto. Que me parece que este es el tipo de democracia que estamos queriendo, donde participamos, donde mostramos los matices, donde ni siquiera entre nosotros es una verdad única, sino que cada uno, uno trae más lo legal, otro más lo pasional, otro más eh, lo simbólico, y me parece que eso enriquece, y eso yo sentía que era demoledor, ¿no? que Tormann le miraba la cara y digo, Tormann no va a poder votar a favor de, de Paola, no le va a dar la cara, y de hecho no le dio, y bueno, toda la gente, éramos, no sé, calculo unas 100 personas, Fue como aplastante, ¿no? decir, paren de hacerse los locos porque estamos acá, vamos a estar todo el tiempo y vamos a seguir estando, ¿no? Sí, es importante esto que mencionás de la cantidad de gente que se volvió a juntar en el, en el Consejo Deliberante. Eh, bueno, y, y justamente la cuestión de la legalidad era lo que estaba en el centro esta vez. Eh, ¿Cómo lo, lo podés enmarcar vos esto en el contexto de las discusiones que también vienen teniendo eh, en la Asamblea? el tema de la legalidad no Cuando les cuando dije, yo venía acá hace dos años, cuando, o un año y medio, cuando asumieron, eh, a contarle lo que estaba pasando con Laderas, y ellos nos dijeron, no, no tenemos información, no sabemos, bueno, por que les crees, que siempre das una oportunidad al otro de que sea verdad, o nosotros somos muy crédulos, le pasamos toda la información, durante dos años, pero mira, yo les decía, más pasa el tiempo, más irregularidades y más ilegalidades descubrimos... o sea que en algún punto que el problema siga... nos va a permitir descubrir más al fondo... Qué, qué está pasando detrás de todo esto... porque parece que es bastante... nosotros recién estamos empezando a ver todo lo que pasa... pero lo que encontramos todo el tiempo son ilegalidades... Como, cómo aflaron la tierra... cómo arreglaron la concesión en el 2010... y la concesión es en el 2011... cómo compraron la tierra a 138 pesos... Hay cosas que no hace falta que la justicia diga nada. Ya todos nos dimos cuenta que acá hay un entongue terrible. Lo lamentable es que después de 28 años de gobierno radical, la mayoría vota por lo menos un cambio posible y cambia de signo político y... Eh ahora be como que siga el, el mismo baile que había antes no tiene gente del radicalismo adentro y las propuestas que está haciendo con lewis con el tercer camino de lewis con, con esto con, con el intento de golpe de estado vino especialmente un domingo a la mañana para presionar para que caluche firmara así está la situación ahora ¿no? que caluche se encuentra un gobierno peronista con la posibilidad de tener una provincia que lo está apoyando y no lo está apoyando porque no no hace todo lo que verrené quiere Y bueno, hay que ver cómo nosotros podemos sostener esta propuesta más allá de, lo, de los partidos políticos, ¿no? Es bien claro esto que decís en relación también a otros de los testimonios que circulaban hoy, eh, tratando de poner en contexto a la empresa Laderas y el vínculo con Lewis y, y abriendo a, a el cuál es la cuestión que se está jugando detrás de este proyecto, ¿no? Sí, nosotros... No, no sé cómo le dar la cara para estar ahí Pero estuvo en la sesión de hoy eh, Su hermana está casada Con Van Dittmar, Que recibió el poder de Middlin Para para el tema de De las represas Y de la, de la generación de energía O sea que un montón de, de conexiones Entre si empezamos Estamos queriendo hacer como un cuadro Para poderlo ver Porque a veces son tantos nombres que uno se pierde Pero poder ver las conexiones que hay Entre Van Dittmar Y eh, Lewis, eh, Lago Escondido, Laderas, Midlin, bueno, todas las conexiones que hay, poderlas verla en un gráfico y entender quiénes son cada uno de estos personajes, ¿no? Bien. Bueno, Dani, muchísimas gracias por la comunicación. Eh, es importante tener la voz de la gente de la asamblea Eh, en un día como el de hoy, con tanta movilización y, que, y en el que se ha, una vez más, movilizado la gente para decir no a este proyecto. Así que te agradecemos y nos mantenemos en contacto en cualquier momento. Bueno, Bárbaro, un abrazo para todos. Chau. Un abrazo grande. Bien, ahí Daniel de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Y en estas dos patas que nos toca apoyarnos esta vez, una es mantener la movilización, juntarse, estar atento, ver eh, cuáles son los vericuetos que busca la empresa y el Consejo Deliberante para ir metiendo estas cuñas no Como un plebiscito Ante un loteo Y llevar a la confusión y, y bueno, estas situaciones Y la otra concreta que tiene que ver con el pedido de revocatoria Que es eh, Bueno, estas planillas que se encuentran En el jugador de paz Listas para ser firmadas Y levantar a estos tres concejales que nada hacen con respecto a su plataforma, ¿no? Una de las cosas que más se marcaba hoy también tiene que ver con esta idea de manotazo de ahogado, ¿no? Ante todas las eh, distintas manifestaciones que ha hecho la población del Bolsón, diciéndole no al loteo, eh, con marchas 2011, 2012, 2013, cada vez con más cantidad de gente, ¿no? Eh, hoy se veía en este llamado a plebiscito, casualmente ahora, no cuando tantas otras opciones podría haber habido, cuando más debilitada estaba la situación eh, por parte de la empresa eh, y de estos conjejales, en el momento en el que están siendo eh, cuestionados y se les está pidiendo la revocatoria, el llamado a plebiscito eh, muestra, digamos, de alguna manera una debilidad de parte de estos consejeros. Así que eh, vamos a ir a, a un tema como para ir ya haciendo el cierre de este programa. es las 8 de la noche en el último bloque de usina negra estamos en una última comunicación telefónica en el día de hoy por el tema del el paro provincial en el cual eh, están llama para el cual están llamando los compañeros de ate eh, para eso estamos en comunicación con luciano de ate de chubut aquí en lago pueblo para que nos cuente un poco la situación y, y cómo es que, que está planteado este paro para el día de mañana. Luciano, buenas noches. Hola, buenas noches, cumpas. Bueno, este, vamos cortito ya que estamos sobre el final del programa. La, la convocatoria del paro sale eh, del Congreso Nacional de ATE, este, en realidad eh, sale porque, bueno, mañana es el día del trabajador estatal eh, y bueno, nuestra manera de festejar, entre comillas, nuestro día es este, haciendo una medida de fuerza, reclamando que para eso estamos en el sindicato, ¿no? Eh, desde ese congreso salió una jornada de movilización nacional y cada provincia adoptaba la, la modalidad propia. Nosotros en Chubut este, votamos por eh, hacer un paro y... Mmm, Y bueno, así vamos. Mañana vamos a tener este eh, un acatamiento bastante alto, entendemos, en la en el noroeste. Eh, y los reclamos fundamentales son el, el, el fin de la precarización. Estamos pidiendo el pase a planta, que de a poco se va logrando, pero vemos que este gobierno eh, sigue contratando gente con becas, con contratos... Eh, siempre encuentra algún artilugio legal para hacerlo. Tenemos compañeros que trabajan por mil pesos, becas de mil pesos en las escuelas. Eh, y bueno, queremos que se termine con eso, con la precarización. Por otro lado, estamos pidiendo el adelantamiento de, del aumento del 6% pactado para septiembre, que se pague ahora y que en agosto eh, se reabra el diálogo, la discusión salarial, porque... Realmente no el salario no alcanza, nosotros tenemos sueldos de 3.500 pesos promedio, eh, y bueno, todos sabemos acá en la comarca que eso no alcanza para nada, ¿no? Así que esos son los dos reclamos fundamentales, compadre. Bien, ¿hay planteada alguna movilización en algún punto de encuentro en concreto para el día de mañana? No, porque hace mucho frío, así que no. <risa> <risa> Bien. No, no, en realidad no, este, esta vez no salió marcha ni movilización, eh, eh, salió el paro de actividades este, y bueno, eh, en principio, bueno, el otro día estuvimos en la, en la ruta panfeteando y eh, bueno, como que estamos variando un poco. Bien, bueno... Así que, bueno, entendemos que va a haber... Eh, en varias escuelas va, va a haber este acatamiento, es un sector que se está fortaleciendo y organizando de a poco, después de muchos años, eh, realmente estamos muy contentos porque bueno los compañeros están plantándose y, y reclamando lo que corresponde. Recordemos que este sector vendría a ser el de los compañeros no docentes, en general en las escuelas que habitualmente quedan afuera de lo que es el gremio docente, en, en casi todos lados, en realidad, eh, y que esta vez han logrado articular eh, con el sindicato, con ATE, y poder llevar adelante este plan de lucha también. Sí, sí, tal cual, sí, son, son compañeros que siempre han quedado relegados, este, mmm, en parte, bueno, por, por la ausencia de nuestro mismo sindicato, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer eso, ATE que durante muchos años estuvo ausente y, y bueno, ahora de a poco estamos eh, volviendo y teniendo presencia en todas las escuelas, ya tenemos elegidos delegados en casi todas las escuelas de, de la seccional y bueno, y, lo, y los compañeros se están animando de a poco, ¿no? que no es fácil, no después de, de muchos años hay mucho miedo, hay mucha inexperiencia, hay falta de práctica, no cosa que bueno, por ahí en el sector docente eso ya está superado hace mucho, pero bueno, Eh, entendemos también que mañana va a haber adhesión de algunos docentes en algunas escuelas, este, eso también para nosotros es una buena noticia porque estamos, me parece en el principio de una unidad de lucha que siempre es muy difícil lograr, pero me parece que este año va a salir porque la cosa está está muy dura en la provincia de Chubut el gobierno muy duro y Y la inflación está comiendo vivos, si esa es la realidad. Sí, así es. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por la comunicación y importante haber podido dar este espacio para comunicar esto al resto de la población. Bueno, buenísimo, gracias por el espacio y, y bueno, una vez más aportamos para que el programa se alargue un poco más después de la empresa, ¿no? <risa> Bien. Bueno. Como es la costumbre. Así es, sí, ya, ya la gente que los escucha ya sabe que, que arranca un poquito más tarde y cierra un poquito más tarde. Tal cual, tal cual. Bueno, un abrazo, Pupá, gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Bien, ahí Luciano contándonos de lo que va a ser este paro que decidió... Ahí la provincia del Chubut llevar adelante mañana en el marco del Día del Trabajador Estatal. Así que, bueno, nada, ahí cerrando este programa. Que bueno, cuánto ¿no? de estas reivindicaciones que venimos llevando adelante tiene esto esto de hacer el paro eh, en este día particular, ¿no? El trabajador con 3.500 pesos me quedaba, ¿no? Solo pensar cuánto puede salir un, un alquiler eh, en la zona no, céntrica, no, no, no. En, en, en, en alguno de los barrios de Bolsón que andan rondando los 3.000 pesos, ya se te fumó el salario. Eh, de trabajador Podemos hacer un programa especial De la canasta básica patagónica Que Así la dejaremos es. para otro día eh, Vamos a ir preparando la, Las bisagras, poniéndole un poquito de aceite A la, eh, la negra Ya que suenan también al aire Bien. Vamos Vamos yo, a despedirnos ¿sí? Yo me estoy yendo a dar clase ya Porque eh, si no me van a insultar Mis estudiantes del Ipseto ¿Sí? bueno, es. bueno, nos vemos el miércoles que viene igual. Bueno, Dale, bueno. Hasta el miércoles chau, chau. en el olivo no se optimizará ni logrará aceituna de seda a cada uno Aunque alguno nos encuadre Si sí, fie entre los hombres que lo hacemos Pero al delirio ya estamos llegando Deben guardar sus rastros De paz ¿Quién debe ser salvado de la lobocomía del sistema que necesita? Pasamos a la nochecita, de 18 a 20, en el horario en el que vuelves de laburo, en el que se encienden las estufas, en que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde, en el 90.1. Dos miércoles, en Radio La Nena.